Pegunón, gusti, gustio y bienvenidas, bienvenidos un día más a Kaixo Berriosar, el magazine de actualidad de Berriosar y Ratia. Hoy es miércoles 12 del 12 del 12, 12 de diciembre de 2012. Comenzamos una nueva edición de Caixo Berriozar como siempre en el 100.8 de FM o si no seguís por internet en guzkiplaza.net. Hoy os traeremos aquí hasta las eh, ondas de Berriozari y a toda la actualidad más cercana, la actualidad de nuestro pueblo y qué mejor forma de traerlos la actualidad. ...que traer la revista... ...que recoge toda esa actualidad... ...la revista Berriozar... ...que se distribuye gratuitamente cada mes... ...en todos los hogares... ...en todos los buzones del pueblo... ...hablaremos por tanto del último número de la revista... ...con su director... ...Iñaki Vergara... ...que estará aquí dentro de unos minutos... ...pero antes de eso... ...tendremos el boletín Berrión Alvisteac... ...nuestro boletín informativo... ...en euskera... ...y el boletín en castellano... ...que tendrá lugar después de la charla con Iñaki. Después del bloque más puramente informativo vendrá Jaime Iribarren con lo que vaya encontrando por la red en la sección Sarean. Y ya por último os ofreceremos algunos remedios caseros. Así que no se os ocurra cambiar de dial, la mejor propuesta la tenéis aquí en Berriosar y en el 100.8 de FM. Eh, como equipo Alevín ha ganado todas las competiciones por las cuales ha pasado hasta la fecha de hoy de Juegos Deportivos de Navarra Ba, entzuten ari garen bezala kirolaren eguna ospatu zen atzo Berrio Zarrien eta kirolaren egun honekin hasiera emanen diogun gure gaurko albiste gaur Abenduak 12 ditu eta hau Berrion albistegia da. Esaten genuen bezala kirolaren eguna egintzen atzo, kirolari gaztetxoek helduek, familia eta lagunek entzun aretoa lepo bete zuten. E, kirolaren egun horren edizio berezian lehen aldia zen ekitaldi auditorioan egiten zena eta esperientzia ezin hobea izan dela onartu dute antolatzaileek guztira amar kirola itorpen banatu ziren, erriko bederatzi kirolariren eta kirol talde baten artean hauek izan ziren irabazleak Ismail Lopez atletikeko jokalaria Marta eta Elbaunzue Bartzelonako futbol jokalariak Mireia Olaiz berriozarko futbol sortzi jokalaria Marcelo Ferreira boxeolaria aitor sangu eta Leire Bujanda taiku ondistak Andoni Gartzia, San Ignazioko saskibaloi jokalaria, Saraif Narbaez patinatzailea, Javier Anduesa mendizalea eta azkenik bekaeko errikirol taldea. Eta atzoko galarekin batera, beste ekimen interesgarri bat ere egintzen berio ozarrien krisiak emakumeengan duen eragina aztertu zuen hitzaldi batek, kulturen artean emakumeen elkartea antolatu zuen ekimena, bizikidetza eta anistasunaren aldeko kulturarteko bilgunearen baitan. Feli Muñoz udal psikologoa aritu zen islari lanetan kulturgunean guk arekin hitz egiteko aukera izan genuen kaixo berriozar magazinean. Eh, hay menos mujeres empleadas. Eh, están en, en, en empleos más precarios, quiero decir, en menos horas, menos, menos dinero. Todavía se sabe que en el Estado español, como en muchos países de Europa, eh, hay igual trabajo, no hay igual sueldo. O sea, eso, hay todavía mucha gente que le extraña, pero es una realidad. Pasaba Vamos a hablar de Sí, sí, y sigue pasando. Entonces, hay mujeres que en un momento en el que necesitan urgentemente salir adelante o bien porque son o sea, son familias monoparentales o por lo que sea, o por sus circunstancias, cogen trabajos en peor y cogen si pueden, porque es que ya lo que estamos viendo es como bien dices tú que si antes era malo, ahora es mucho más difícil. Horxe beraz Feli muño zen hitzak e, eta kirol kontuetara bueltatuko gara berriozarko mendiastearen hirugarrien edizioa egiten ari baitira egunotan. mendiastea antolatu du du beKe mendi taldeak eta gaur bertan abenduak hamabi ikusentzunezko emanaldia eskainiko du Xabianu eza herriko mendizaleak nire ibilbideak izenburuean. Kulturgunean izanen da hori Arriatsaldeko 7erdietan eta Abenduaren 14an heldu den Ostiralean BKA Menditaldeak 2011an emailaiara egin zuten espedizioari buruzko ikusaintzunazkoa eskaineko du Arriatsaldeko 7erdietan kulturgunean ere Abenduaren 15 larun batarekin, Inigo Barberenak Monteirosaren inguruko 4000 ibilbideari buruz hitz eginendu ikusentzunezko emanaldi baten baitan Arriatsaldeko 8 aurrera entzun aretoan, eta horren ostean omenaldia egineen zaio pelaio e, zendutako bizilagunari. Bukatzeko, abenduaren amaseirako berriozarko mendizaleek, mendi ateraldia antolatu dute mila eundalaro geitamabi metroko irakurri izeneko mendira. Itzordua Eguzki plazan egin dute dagoeneko iganderako goizeko bederatzietan. Muzik Eta korrikaz itzainen dugu, hau da, kirolaz, baina beste motatako korrika batez. Euskararen aldeko korrika zain zuzen ere, 2008an korrika itzuliko da gure errira, lasterketa martxoaren amalauan aterako da andoa indik, eta hil horren ogeita lauan iritsiko da baionara. Baina hori heldu baino lehen, hainbat bilera antolatzen ari dira erri askotan, korrikaren inguruko ekitaldiak prestatzeko berrioz harren esate baterako Euskaltzaleak Euskal ere martxan jarridira eta batzorde bat eratu dute, bihar eginen dute bilera, abenduak hamairu arretxaleko sortzietan izanen da bilkura hori hauzalor euskaltegian eta gombitea luzatu diete euskararen lagungu ziei. Mendialdea bi eskolara joanen gara orain bertan itxialdia eginen baitute garreio publikoaren alde, mendialdea guraso elkarteak uh, itxialalde antolatu du, Ostegun eta ostiral hauetarako eskolan bertan antolatzaileen esanetan asmoa da eskola Garreio zerbitzua aldarrik atzen orain arte egin duten bezala eta ezkuntza departamentuan eragina izatea eskola ordutegiaren barruan ba, eskolako zentroko bazter bat okupatuz. Abenduaren amairuan, ostegunarekin, ostegun honetan sartuko dira gurasoak eskolara goizeko bederatzietan prentz aurrekoa eskaineko dute len eta gero txandak eginen dituzte itxialdian parte hartzeko Otiralean dira ateratzekoak errettzaleko la erdietan eta ordu horretan bertan manifestazioan aterako dira aurrekin Euskal Herria Plaraino. Eta orain di konturatu ezbazarete ere egu barriak gainean ditugu eta tokialai elkarte txikian hasiak dira ekitaldi bereziak prestatzen zuloalaiko peina txikikon eskamutilek hainbat jarduera antolatu dituzte datozen egunetarako honetan esate baterako elkartea apaintzeko saioa ginen dute arriatxaleko seietatik aurrera. Txokolatea eta bizkotxoak ere baznatuko dira parte hartzaileen artean eta egu egunetarako berriz olentzero Erekin argazkia kamiisi bai saiioa berriozarenguruko ibilaldia eta mozorro dantza antolatu dituzte. Beriozarko ondare inmateriala aiipgai izanen dugu, orain, gure herriko ondare materiagabearen inguruan egindako lana jenda aurrean aurkeztuko baita oiralonetan, bi mila urtean, Berriozarko udalak gure herriko ondare materia gabea biltzea eskatu zion Nafarroako unibertsitate publikoari. Lanaren helburua da gure herriko adineko pertsonei informazioa eskatzea. Ioan den mendean gure herria nolakoa zen jakiteko eta garai arteko garai hartako bizimodua ezagutzeko. Arlo guzietan gainera etxea lana familia eskola arremanako ospakizunak eta abar Luce bat. Proiektuan aurre usia dago hogeita amar elkarrizketa bideoz grabatzea, lehenbizikoa amar elkarrizketak eginak daudeia da, eta hoiek izanen dira ostiralonetan entzunaretoan aurkeztuko dituztenak karriatxaldeko sei terdietatik aurrera. diraba gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi zaigu beti bezala berria egunkariarekin eginen dugu eta lenik eta behin Euskal Autonomia Erkidegora begira hasten da berria gaurko edizio honetan lehendakaria utatzeko lehen saioa gaur horixe da lerri nagusia eta bestelakoak ere baditu jaurlaritzak konstituzionalari men egin eta ez du ordainduko gabonetako saririk horixe da Ba, beste titular nagusietako bat, ekologia kontuei begira berriz, hause interesgarri izan daiteke, Garoña igandean bertan geratzeko agindua emandun nuklen horrek, baina ez isteko. eta bukatzeko kirol kontuetan hause osasunak zaildu Espainiako kopan sailkatzea, 0 eta 2 galdu zuen Valentziaren kontra. Diario de notizia se, kain zuzen ere, albiste horrekin asten du edo zabaltzen du gaurko edizioa. Osasunak ez du lortu kopan erre bantxarik, kontra utx eta bi bestelako ba, albisten artean hae e, Gabonetako saria foru parlamentuak funtzionarioen extra edo gabonetako saria mantentzea onartu du gehigarrri berezi bezala eta nola ez zerbera auziak oraindikzeresanik ematen du diario de notizia zen zerberak esan du bere erretiroa erabatekoa eta betirako dela eta bukatzeko Nafarroako kutxarekin zerikusia beduen beste e, albi Gizte bat orain honetan kontuz plataformaren hitzak nabarmentzen ditu e, diario de notiziasek. Salaketak eta dimisioak frogatzen dute, Nafarroako kutsan amarru mafiosoak egiten direla. <gülüyor> gara egunkaria hartuko dugu orain eta, ba, onako airakur dezakegu lakuako funtzionarioek ez dute gabonetako saria kobratuko hain zuzen ere, gabonetako sariari buruz, bigarrien titularia datorkigu, zerberak ez barkatu, e, nafarroan geigarri pertsonalaren formula erabiliko da, hain zuzen ere, ba, saori hori, gabonetako extra hori kobratzeko, eta horain bai zerberaren e, inguruko kontuak, zerberak politika utzi du, poliziak eme em, maile naztarna jarraitzen duen bitartean. Eta gure errepasoarekin amaitzeko diario den Navarra hartuko dugu. Gamesako geita marrera zabaldu ditu urte bakoitzeko kotizatutako egunak, horiek izanen dira kaleratuko dituen langileek, bakobratuko ditu zenak. Nafarroako Unibertsitate Publikoko informazioa eman du hasierako sierako gertakizunen inguruan. Eta bukatzeko ekonomia kontuak, Kaisabankek Nafarroako kutsako laro geita mar langile Kataluniara leku aldatu ditu. Eta ba, gaurko legirio irakurri ostean eguraldiari buruz hitz egiteko ordua iritsi zaigu. Egun hotza gaurkoa 3 e, gradu zero azpitik hoizek dauzkagu orain txertan e, berrio zarrien eta egunean zehar Ba, termometroaren merkurioak gora eginen du, baina ez sobera, asko jota, sei graduko temperatura izanen baitugu egunean zehar. Goiz partean zerua oskarbi izanen dugu, baina lainoak odei batzuk agertuko zaizkigu eguerdian, eta arriatxalde parterako zerua estalia izanen dugu. <mulik> Hauz izan da dena, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan, berriozari irretiaren sintonian eta ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. <gülsor> Bien, y como hemos comentado al principio del programa, vamos a hablar de la revista Berriozar. Antes de nada, vamos a saludar primero a, a Jaime eh, que ya ha llegado y has dejado a los críos, me parece. Eso es. <ríe> uno Jaime. Y mañana además iré con doble con doble labor, la labor de llevar a los críos y de llegar un poco más puntual que de normal, porque también hay una rueda de prensa a las nueve de la mañana. Efectivamente, mañana tendrás doble tarea. Eso es. <ríe> bueno, y Y eh, cuéntanos a quién tenemos hoy como pues invitado. Pues tengo aquí a mi lado pues a Iñaki, a Iñaki, el responsable de la revista Berriozar, que, como todos los moses, viene a comentarnos eh, qué es lo que nos han publicado y que ya ha llegado a nuestros buzones, pero que nosotros para los que son un poco baguetas y no quieren leerse pues se lo, se lo decimos va a través de las ondas el número de no estamos hablando del número de la revista berzar de noviembre de diciembre ¿no? hoy de bueno de diciembre sí con las cosas que han sucedido en noviembre y, y que coge como ahora vamos a comprobar un especial protagonismo es esa celebración del aniversario de la propia revista Iñaki, Egunon Egunon, egunon. Pues Veíamos esa portada que está centrada en el concierto Fiesta de aniversario re, Fiesta también eh, con fines, bueno, más eh, recaudatorios Para ayudar a la, al propio proyecto Cuéntanos, ¿qué tal fue? Bueno, pues el festival la verdad que quedó muy bonito Con mucha actuación, yo creo que interesante y bonita Que era lo que se está buscando y Además con un nivel, yo creo, bastante alto Lo que sí podemos decir un poquito, vamos a echar una pequeña queja aquí, es que tampoco conseguimos llenar el auditorio, que era una cosa que queríamos hacer. Se, quedó un poco ahí... <risa> Se os quedó esa espinita clavada. Es que ahora ahora todo el mundo quiere llenar el auditorio, el auditorio antes tenía 180 sillas, hace <risa> <risa> 300, sí, claro. Claro, ah, es, es que no es nada fácil ahora llenar el, el auditorio. Ayer mismo, en el, el Día del Deporte, porque la mayor parte de las butacas estaban reservadas a, a, a chiquis, a deportistas, a equipos, a familiares, y bueno, así sí, pero la verdad que el resto de colectivos lo tienen un poco difícil, ¿no? Sí, Para... sí. No, no, fácil no es. La verdad que, que con el cartel que llevamos, nosotros pensamos que íbamos a tener por lo menos más gente la que hubo, pero la verdad que... Yo estoy muy contento porque toda la gente con la que después están encantados, son uh -huh. todo muy bien. Estamos con los grupos que eh, se quedan muy contentos también ellos en la participación. Entonces, la verdad que podríamos decir que entre de eso ha sido un éxito el, el festival. Quizás un poco largo, ¿no? Mm, no sé. Hombre, gente... Para los críos igual sí que había familias que empezaron a ir, el resto de la gente con estar animada, yo creo. Es que a Los críos tenerles más de 10 minutos es Ah, sí. eh... no ser que sean <ríe> piricheta porrocho o algo así, <ríe> es. me parece que es difícil tenerles con el con el culo pegado al asiento como se suele como se suele decir, pero bueno, eh, vamos a pasar ya a, a hacer un repaso a la revista de este mes y si te parece Iñaki eh, empezamos con el primer reportaje de este número que hablan de un tema que está tristemente de de actualidad, que es el de los desahucios. Pues sí, la verdad, desde la revista hemos visto coger un poco una línea más más social igual que todavía la que teníamos, pues para hablar un poco de los desahucios, comentar un poco cómo va la cosa. En vez pasada hablamos del Banco de Alimentos, el que viene, y yo creo que también vamos intentar tocar un poco una línea así, a ver por dónde podemos agarrar la cosa, pero la cosa es un poco que sirva también la revista un poco de enuncia la situación real que está viviendo muchos vecinos y vecinas del, de, del pueblo, ¿no? Uh -huh, que en eso, además, eh, Berriozar... Bueno, puede ser ejemplo para otras localidades puesto que cuenta con una plataforma en contra de los desahucios que es muy activa, ¿no? Y que y que también, bueno, que, que es con quien se ha contado para elaborar este reportaje, por lo que hemos leído y que sí que parece que está haciendo cosas eh, prácticamente todos los días, ¿no? O sea, todas las semanas los estamos viendo en prensa, en, en aquí en la radio, en, en los medios, ¿no? Sí, está claro que yo creo, no sé, como se aumenta el artículo sobre la alarma social ¿no? es un problema de uno, ¿no? Yo creo que ya está poniendo bastante complicado el, el tema, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, desde hay que intentar dar el máximo altavoz a todo para que un poco las líneas de se queden claras de trabajo y yo creo que la gente pueda, pues no sé, defender su derecho. El problema es que muchísima gente que quiere seguir pagando su casa. Es algo que ni siquiera... Les deja ¿no? desde mm -hmm. los propios bancos ya o sea, que hay un problema muy grande está ahí problema muy grande eh, y que todavía pues eh, tiene, va a dar mucho que hablar porque por desgracia en enverriozar eh, en todos los sitios peroveral especialmente también está está golpeando fuertemente verdad eh, seguimos adelante y ahora sí eh, nos volvemos al auditorio Sí, <risa> claro, como decía al principio en la presentación de, de la entrevista de hoy, eh, claro, como es lógico por otra parte, coge un, una importancia especial en este número de la revista eh, la propia celebración de ese aniversario y no en vano pues, se lleva la mayoría de, de las hojas, de las fotografías eh, que solamente a través de las fotografías podríamos ya casi pues hacer eh, nos podemos hacer una idea de lo que fue esa celebración, el tipo de actuaciones que hubo que participantes etcétera, ¿no? Dices que no hubo tanta gente como la esperada pero bueno, pues eh, la, ya imagen, alguna foto, la imagen ya ¿sí? se ve una foto bastante Bastante maja. Yo tenía una pregunta antes de entrar en materia más a fondo. Eh, ¿Cómo va lo del sorteo? ¿Ha aparecido algún premio no? ¿Cómo está el tema? A ver, al final el sorteo hemos dejado los tres... Bueno, sacamos una tira de premios de directos y luego unas de reserva y realmente en el, en el auditorio no salió ningún premiado entonces estamos a la espera que la gente vea las revistas publicadas y, y pueda un poco llamar. Y acuda, ¿no? Y diga, sí. oye, que tengo yo ese, ese sí, número. Sí, bueno, en principio parece bastante lógico que, que pueda suceder eso, de decir uh -huh. que no es una cosa extraña que, que, que si se venden pues, unos, unos un número de números, sí. eh, no tenga por qué estar presente el premiado o la premiada en el, uh -huh. en el, en el concierto o en la celebración, ¿no? Pero Nosotros vamos a recordar el primer premio Eh, es el número 1073 Eso es, el segundo del 1900 Y el tercero el 3764 Y luego ya la reserva Pues volvemos al primero con el 3228 El segundo en 1652 Y el tercero en 1671 claro. Lo repetiremos eh, Algún que otro día En, el, en la radio en el, en el informativo lo diremos por si alguien quiere no, ver... a ser Estar cantando o sea, bingo ahí en su casa Mientras <ríe> escucha sí, sí. Escucha al ángel bueno, De todos modos, sí que un poco el seguimiento de los de los boletos vendidos de los premiados había un par de números que no se vendieron alguno vendimos nosotros, y luego, por ejemplo, todos los premios han vendido en Ana Moreno Masajista y neder Estética. Eso ya es un poco pasar a los comercios y Eso decirles, es. oye, que habéis vendido, esto es el premio, rebuscar un poco entre la gente a la que le habéis vendido, a los clientes habituales que han que han estudiado el boleto, y decirles, oye, que te, sí, dais aquí drago, se ha vendido un premio. Oye, no hemos comentado antes eh, bueno qué artistas eh, subieron al escenario en, el, en la fiesta, en ese concierto, y bueno, pues, eh, podías hacernos un pequeño resumen? Sí, bueno, los artistas aparte de haber habladosab un montón de veces, pero bueno, os comentaremos un poco, pues Javi Zurita subió pues pues un cantautor aquí del pueblo, subió el laia pelo, el solo a enfrentarse al, al público así dentro de la sala. Luego ya vino la, la Big Bang Brusena aquí Teagotagin, pues de los grupos de casa y por último la señora Nora en que un componente también de, de, de, de aquí del uh -huh. pueblo, ¿no? Ya ya tuvimos aquí a al al componente Berrio Sartarra de, de uh -huh. la señora Nora también presentando el concierto y presentando su disco también. Sí, la idea era hacer un concierto pues que variase un poquito, sin tampoco no sé, tampoco veamos igual que el auditorio va a meter rock rock, así que la gente estaría bailando y va a ser un poco complicado por el hecho de estar sentados, pero sí que queríamos un poquito de todo, ¿no? Entonces, pues Javi que pues, escucharlo tranquilamente sentadito, luego ya la, la Big Bang que ya tiene un poco de, de memeño y de la marcha, señora Nora. ¿sí? que sí que movió un poquito más la gente, que igual para acabar pues venía bien pues eso mismo, ¿no? Después de estar un hora y pico sentado pues un grupo un poco más animado, pues yo creo que se hizo buen cierre de mm. del concierto. Bueno, y siguiendo adelante, dejamos atrás todo ese reportaje fotográfico, bueno, fotográfico y no fotográfico también todo lo que dio de sí ese concierto del pasado día 24 Eh, y llegamos a la sección el Ayuntamiento por Dentro, una nueva entrevista, esta vez con Esmeralda Amaso concejala de UPN en el Ayuntamiento de Berriozar a la que por cierto ayer también vimos en en la en el Día del Deporte, porque entregaba uno de los reconocimientos y me confesó que estaba como loca buscando la revista porque no se había visto todavía eh, Pues yo tarde. creo que las casas está repartidas <risas> igual nos queda un comercio alguna cosita así, pero yo creo que vamos institucional pero yo creo que las casas ya está ya está repartida bueno y qué nos que nos cuenta esmeralda máso habla también de su vida privada no de, sí, bueno de sus hobbies y de... Sí, volvemos a decir que la idea de esta página es pues conocer un poquito más a quién nos representa a quién está ahí en la en, el, en los plenos y en el ayuntamiento no y un poco pues cuenta eso pues alguna cosilla de de dónde viene de dónde es de, de lo que hace lo que le gusta lo que lee uh -huh. pues un poquito está ahí el uh -huh. tema no Eh, sí, Jaime. Sí, nada, no, eh, que seguimos un poco dando, haciendo el repaso y cambiamos a otro tema, otro tema social, otro año más de violencia de género. Es decir, en uno de los titulares que es el que resume un poco la, el tema que tratáis, el, el siguiente tema que tratáis en la revista. Eh, otro asunto que también suele... Suele caer, ¿no? Eh, sí, que, por decir el, por el tema desgracia. de noviembre, ¿no? Claro, de, de noviembre, ¿no? Al final se celebra la violencia en contra el día en contra de la violencia de género y yo creo que es algo que hay que, que tocar, hay que hablar y hay que seguir insistiendo porque mientras siga habiendo casos y siga habido problemas y siga habiendo una necesidad de que esto se oiga para que se radique, yo creo que hay que estar ahí un poco diciéndolo, gritándolo y diciendo un poquito cómo está la situación, ¿no? Uh -huh. y ya para concluir con la revista una última página de breves eh, bueno un poquito de todo ¿no? sí recordar un poco la semana bueno el mes de, del teatro y luego pues pues breves de estos comercios que día a día nos ayudan un poco a, a que la revista salga adelante o que al final nosotros la escribimos pero pero son ellos los que ponen los medios económicos para que esto pueda funcionar ¿no? pues un poquito unos consejos o que, sé, que uh -huh. al final la gente necesita todo que vayamos a, un poco a consumir por el, por el propio pueblo ¿no? hablando de de recursos económicos después del concierto, ¿qué tal, bueno, qué tal pinta el, el panorama de cara al nuevo año? Pues tenemos un poco, se puede decir en la radio jodida la cosa porque como en todos los lados bueno, ya se puede. Decir. Total, ya La tenemos todos también sí, la radio. La verdad que la cosa está así un poco apretada, pero bueno, yo creo que, que la pelea es intentar conseguir pues que día a día pues algún comercio vayamos a agarrarlo sin tener que bajar el número de páginas pero bueno yo creo que en enero tenemos posiblemente algo agarrado para poder salir bien pero yo creo que en febrero habrá que eliminar color o, o ver un poquito si tenemos suerte que entre otro anuncio otro anuncio grande o, otro, o varios pequeños que al final a nosotros lo que no queremos es que sea un poco la revista y está la cosa un poco ahí bailando ahí mm, este número ya hemos visto que hay un par de anuncios majos ¿no? de una página entera y así sí, algo, algo hay bueno no dejan de ser intercambios que también hacemos de vez en cuando desde la revista o sea que realmente tampoco son ingresos Esos, no son cosas claro. que al final has cambiado con pues yo que sé con la gente que colabora en el concierto con la gente que ha colaborado en esto entonces al final no todo lo que se publicita no. en la revista es entrada de dinero no todo que lo dinero. que reluce, se lo reluce <risa> sí, pero bueno, el mes que viene yo creo que estamos detrás de algo por lo menos más grande que, que por lo menos te ayude ese mes y guardar algo para el, para el siguiente si sale más prieto bueno uh -huh perfecto, pues eh, bueno, yo creo que ya con esto, con este aviso y con después de haber dicho ya que la revista, si no está ya en todas las casas, estará en los buzones o de camino, por lo menos está está repartida en ¿no? la Almeralda está alguno echando ahí ahora mismo Efecti <risa> <risa> por si acaso ¿no? efectivamente, bueno pues eh, ya con esto nos vamos a despedir Iñaki, muchísimas gracias por haber venido un mes más a traernos toda la actualidad de la revista Berriozar aquí hasta las ondas de Berriozar y, y hasta el mes que viene Pues es que es ricasco Ale, agur Tercera semana de montaña Del 10 al 16 de diciembre Organizada por BKE Menditaldea Actividades Exposición fotográfica titulada Los 14 8000 Los 14 ...del 7 al 15 de diciembre en la Galería de las Piscinas... ...y del 15 al 23 de diciembre en la Escuela de Música. Miércoles 12 de diciembre a las 7 y media de la tarde... ...en la Sala Insonorizada del Kulturgune... ...proyección audiovisual Los Lugares por Donde Camino... ...realizada por el montañero Xavier Andueza. Viernes 14 de diciembre a las 7 de la tarde... ...en la Sala Insonorizada del Kulturgune... ...proyección audiovisual BKE Himalaya 2011... ...basada en el trekking que realizaron los montañeros Berrizartarras... ...por el Valle del Cumbo... ...y extensión al Amadablan de 6.812 metros de altitud. Sábado 15 de diciembre a las 8 de la tarde en el Auditorio Nuevo... ...proyección audiovisual Ruta 4000 alrededor de Monterrosa... ...realizada por el montañero Íñigo Barberena... ...y a continuación Memorial José Luis tisneros alias Pelayo... Y para terminar la Semana de la Montaña, domingo 16 de diciembre a las 9 de la mañana, salida desde la Plaza Agusqui para realizar la excursión al Monte Irakurri de 1.142 metros de altitud, organizada por los Amigos de la Montaña. Participa en las actividades de la Tercera Semana de la Montaña, organizada por BKE Menditaldea. Del 10 al 16 de diciembre, anímate y disfruta de la montaña. de su creación eh como equipo alevín ha ganado todas las competiciones por las cuales ha pasado hasta la fecha de hoy de Juegos Deportivos de Navarra. Bueno pues ya lo estamos escuchando es la celebración del día del deporte que tuvo lugar ayer en el auditorio con la que comenzamos nuestro informativo de hoy 12 de diciembre. Jóvenes deportistas, técnicos, familiares y amigos dieron cita ayer, se dieron cita ayer en el auditorio en una edición muy especial del Día del Deporte. Fue especial porque era la primera vez que se organizaba este evento fuera del Polideportivo y la, y la organización se mostró muy satisfecha por la enorme afluencia de gente. En total, se repartieron 10 reconocimientos deportivos a 9 deportistas del pueblo y a un equipo. En concreto fueron los siguientes, el jugador del Athletic de Bilbao Ismael López, las jugadoras del Barcelona Marta y Eva Unzue, la jugadora... La jugadora de fútbol 8, Mireia Olaiz, el boxeador Marcelo Ferreira, los taikondistas Aitor Sangú y Leire Buhanda, el jugador de baloncesto Andoni García y la, la patinadora Saray Narváez, el montañero Javier Andoza y el equipo cadete de Enrique Irolac del BKE. Y ayer también tuvo lugar otro evento de interés en nuestra localidad. Hablamos de una charla sobre cómo afecta la crisis a las mujeres. La charla estaba organizada por la Asociación de Mujeres Entre Culturas dentro del Encuentro Intercultural por la Convivencia y la Diversidad. La ponencia fue el, la ponente fue la psicóloga municipal Félix Muñoz, con la que tuvimos ocasión de hablar ayer en Caixo Berriozar. Eh, hay menos mujeres empleadas. Eh, están en, en, en empleos más precarios, quiero decir, en menos horas, menos, menos dinero. Todavía se sabe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 Y volvemos a los deportes con la tercera semana de montaña que sigue adelante en Berriozar. Bkae Menditaldea ha organizado por tercer año consecutivo la semana de montaña de Berriozar, que se está llevando a cabo desde el pasado 7 de noviembre hasta el día 16. Ahí hoy mismo, día 12, el montañero Javier Andueza ofrecerá la proyección titulada Los lugares por, don, por donde camino en el Kulturgune a las 7:30 de la tarde. A la misma hora y en el mismo lugar, pero el próximo viernes tendrá lugar la proyección Bkae y 2011, mientras que el sábado 15 a las 8 de la tarde, Íñigo Barberena hablará sobre la ruta de 4.000 alrededor del Monte Rosa mediante otra proyección. A continuación se realizará un homenaje en memoria a José Luis Cisneros Pelayo. Y por último, los Amigos de la Montaña han organizado una salida al Monte Iracurri de 1.192 metros. La cita será en la Plaza Agusqui a las 9 de la mañana. Y aunamos ahora deporte y euskera con la corrica, la cita a favor de la euskera más multitudinaria que se celebra en Euskal Herria, que comienza a tomar forma. La carrera partirá de Anduain el próximo 14 de marzo y concluirá el día 24 de ese mismo mes en Bayona. Pero antes de eso, y en cada pueblo, se llevarán a cabo reuniones para prepararla el paso de la corrica y las actividades que tendrán lugar en torno a ella. En Berriozar, los euskalzales también se han puesto manos a la obra y han organizado Una reunión para preparar la 18ª edición de la carrera de aeca La cita será el próximo jueves a las 8 de la tarde en el Euskaltegui, Auzalor.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 Y se acercan ya las navidades y la peña chiquis Zulo Alay ya ha empezado a prepararse. Así es, las niñas y niños de Zulo Alay han organizado varias actividades para celebrar las fiestas. Así, este mismo viernes, el día 14, los chiquis adornarán la sociedad con motivos de las navidades navideños y se servirá chocolate y bizcochos. Y durante los días de festivos tendrán lugar foto eh, fotografías con el olencero, una sesión de camisimai, un paseo por los alrededores de Berriozar y un baile de disfraces en Nochevieja. Bien, pues para terminar con nuestro bloque de noticias hablamos de Patrimonio Inmaterial de Berriozar el año 2011 el ayuntamiento de berrezar encargó a la universidad Pública de navarra la realización de un trabajo de recopilación del patrimonio inma inmaterial de nuestro pueblo la finalidad del trabajo era recopilar información de nuestras personas mayores para conocer cómo era nuestro pueblo el siglo pasado la forma de vida de todos los en, su, en todos sus aspectos la casa el trabajo la familia la escuela la iglesia las relaciones las celebraciones son 30 las entrevistas previstas 10 de las cuales ya se han, ya han sido realizadas el próximo viernes 14 de diciembre a las seis y media de la tarde se presentará en el auditorio el trabajo llevado a cabo hasta el momento. hora ya de abrir nuestro kiosco digital de echarle un vistazo a los periódicos del día, Jaime, cuéntanos. Y hoy hemos elegido como primer periódico para comenzar este repaso a los titulares el diario de noticias. Osasuna tampoco logra llevarse la revancha Copera ante el Valencia y es que ayer perdió 0-2 en Copa y muchos de los aficionados lo celebraron y digo lo celebraron porque dijeron bastante, tiene con la liga este nuestro equipo, gran equipo rojillo. Asociación con Contus y y ahora entramos en el tema que sigue siendo central de centra media central de, de toda la prensa eh, porque bueno pues eh, eh, así está siendo no el, la, el tema del caso cervera asociación con hay varias manos negras en el caso cervera y anuncia que van a salir a la luz más cosas la dirección del partido popular marca distancia con cervera y evita darle un apoyo explícito Y seguimos con Diario de Navarra. Gamesa aumenta a 30 los días cotizados por año. Estamos hablando de los despidos de los más de 300 personas que va a despedir. Y habría que añadir a esto de los 30 días cotizados para despedirles, que, bueno, mejor sería que que no los echara, ¿no? Que no se quedaran al paro, porque claro... así Seguro que lo aceptaban mejor que la... Sí, no mira, Te voy a pagar 10 días más al año o 8 días más al año, pero te vas a la calle, entonces no solucionamos el problema. Eh, CaixaBank traslada a 90 empleados de la CAN, 10, 56 de ellos son en Navarra, a Cataluña. Es decir, de los 90 empleados de caja de Navarra que va a trasladar a Cataluña, 56 lo est estaban trabajando en Navarra. Otros lo estaban haciendo en La Rioja, en, el, en la Comunidad Autónoma Vasca, en su mayoría, y bueno algún otro desperdigado por, ahí por el Estado. El autor de los correos de Cervera y Asiain usó dos métodos muy diferentes para ocultarse. Por cierto, Cervera asegura que deja la política para siempre. Profesionales y electos contra la reforma sanitaria de Marta Vera, que es la consejera. Fue durante una comparecencia que ofrecieron ayer en el Parlamento representantes de Bactam por Siriaquimán Larreca, que rechazaron la reforma sanitaria impulsada por la consejera Marta Vera. Concretamente criticaron la supresión de las guardias localizadas y, bueno, el, al tratarse de, de una comarca o de unas comarcas con comunicaciones complejas. Cervera deja la política, lo decíamos antes, mientras la policía sigue la pista de los emails, porque... No coinciden las fechas eh, y como decíamos eh, bueno se están eh, conociendo poco a poco cosas tan extrañas como que si de verdad este señores siendo uno uno chantajeado y el otro engañado Eh, por la misma persona o el mismo grupo de personas No parece muy lógico que estos se oculten De formas radicalmente diferentes luego eh, en Internet En esos mensajes anónimos Pero bueno, ya se irá viendo qué es lo que lo que pasa Y qué es lo que hay detrás de todo esto En Nafarroa se empleará la fórmula de complemento personal ¿De qué estamos hablando? De las, de las extras, extras. Eh, En la comunidad autónoma Hoy, hoy anunciaba Pachi López que Bueno, dado que el Constitucional ha paralizado el asunto para estudiarlo, no va a, a pagar la, la extra, a pesar de que hasta ahora decía que lo iba a hacer. Aquí, siguiendo un poco la línea de que había iniciado Pachi López, parecía que también... Y van a pagar la extra. Ahora dicen que lo van a vestir con un complemento personal a partir de enero, pero que puede que también lo, todavía la paguen en diciembre, gracias a un acuerdo que han llegado en el Parlamento. Bueno, vete a saber qué va a pasar con la maldita extra, pero caso es que los trabajadores de la administración la cobren, ¿no? Bien, pues es que ricasco, Jaime, por eh, ese repaso a la actualidad a través de los periódicos del día Y ya, después eh, de cerrar nuestro kiosco digital, echamos un vistazo a la previsión meteorológica Eh, ¿sarean vialidad uchik? Eh, y me ya Vaya, vializut veste mailbatesate colen, eh El frío el que tenemos en Berriozar. En estos momentos nuestros termómetros marcan una temperatura de 2 grados bajo cero, eh, con máximas que llegarán o que no pasarán de los 6 grados durante todo el día. En cuanto a los cielos, permanecerán despejados durante la mañana, aunque ya al mediodía empezarán a formarse nubes y los cielos estarán prácticamente cubiertos durante toda la tarde. Música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 ¿Cansado, cansada de las navidades de siempre? Pues despide el año con Berriozar y Ratia. Participa en un programa especial de Berriozar y Ratia en el que repasaremos toda la actualidad del 2012 y contaremos con invitados muy especiales. Entrevistas, noticias, actuaciones en directo. Recuerda, este año La Noche Vieja se adelanta un día el 30 de diciembre desde las 6 de la tarde en el auditorio Despide el Año con Berriozar y Ratia. de orcione cluster emanezio. Berriozar irratia en el 100.8 DFM Zira, Jaime eta zer eh, kontatuko diguzu gaurkoan sarean eh, sezioan Beno, urte bukaerara hurbiltzen ari gara eta leku guztietan poligi poliki urte, benia, 2010, osea, 2010 urte honen balantzea egiten hasiak da mm -hmm. eta eta, hori bueno, bera eskainiko dugu gaur eh, atzo Info7in Floren Aoizek egindako urteko balantzea lo lotuta tutami ja 2010 tamabiko konquistaren inguruko ospakizun eh, horrekin ez mm -hmm. eh, bueno, pues, eh, eh, iten du nola aiteko lotura bat, oso urte berezia zela eh, entzutzen ere boste un urte betetzen zidelako Nafarroko konkistatikan eta eh, gehiago egiten du balantzea eta torkizunari begirako bueno, nola aiteko bueno, pues, eh, bai, asterketa bat ez da mm -hmm. eh, goazen entzutera goazen entzutera zuzenean. Floren Ahoiz Bostion Damabiko erasotik bostion urte pasatu dira, eta nabarmena izan da gurea, zorionez, oroitzen duen herria dela. Batzuek bestelako planak zituzten urte hurren honetarako. Nafarroak Espainiarekin egin omentzuen borondatezko ezkontza halaiaren besta ospatu nahi zuten, itunaren fikzioa errotuz. Erritarron joera ez da hori izan alta, eta Espainiarren aldekoek atzera egin behar izan dute, iesean, behendeetan zearin inposatutako faltzukeriak ezin mantenduz. Aurrera egiteko planifikatu zuten urtea, baina atzerak adabiltza orain berriz. Mila bostion damabikoa konkista izan zela gero eta argiago delarik. Ez da izan, edonola ere, iraganaren inguruko leia. Ez soilik bederen. Duela bostion urte gertadutakoa aipatuz gaur egungo egoera zaritu batzuk eta besteok. Gaur egungo estatusa izan da izpide, hainbaten guztokoa izan ez arren. Panorama itxusia eskaini digute Espainarren aldekuek. Langabezia, murrizketa, kustelkeria, itxikeria... Zaila da horrela atxikimenak lortzea. Gezurra nagusitzen delarik, gainbera joaten da sinez garritasuna. inguruko eztabaidak tabaidak bete-betean jodu astindutako jendartearen baitan. Leiaren esparru bilakatu da. Onura garria izan da, beraz, baina ezin gara horretan gelditu. Iragana ezin da gure iparorratza izan. Gure erronka ez da atzera begira jartzea, oroitzapena pena berreskuratzea mundua aldatzeko egitasmoaren testu inguruan baitzik. Iragana lapurtu digute. Nabarmena da, baina berreskuratzea ez da errepikatzea, edo joan diren mendetako egorak itzuli arazina izatea. Iragana ezagutuz, nagusitu diren errelato menperatzaileak agerian utziz, tresnak eskaintzen dizkiogu euskalien darteari jabe egiteko berriz. Hogeita bat mendeko jendeak garelako, ez amaseienekoak. Hogeita bat mendeko herri askea izan nahi dugu lako finean. Zalantzarik gabe mila bostion da Mavi izan dira urte honetako ba, protagonista nausietako batzuk, ez da? Bai, eta leizte doberando, ekarri behar genuen data efemeride hori e... eta ekarri dugu gaur, baina, bueno, e... badakigu ez dago la lotuta guzti, segun gaur. Uh -huh. Baina ez bestela jarri behar genuen berriero zerbera, eta... <risa> <risa> <risa> <risa> zerbera arekin, naskan aferin, gaur. Seguro eski, <risa> emango em, em, em, dugu aukena, mahen dikan, beste zerbait, eh, ekartzeko eh, zerberaren asuarekin lotuta mm -hmm. denaden au, e, urte ausia kemango duelako askorako du, e, eta maria, eta be. oraindik ez da momentua baino baita humorea ere karriko dugoren inguruan seguru baiets dena den aipatu behar nuen urteari atzera begirakoa egitea guk modu berezi batean eginen dugula urtea amaitzean ez abenduaren Hoarean, hogeita ean 30ean 30ean len kuñan dugun bezala E, egingo dugu zera, gure, gure saio bereziak aixo berriozar berezia arratsalde batean igande batean, zoiko une batean, <gur> gure etzatizaren agraru baino, agraru bago espero dezagun entzuten digun jendeak egin pues, e, e, e, e, dezala autoa raioateko eta ikusteko <gur> zuzen zuzenean nola egiten dugun eta, eta bueno, eta disfrutatzeko gurekin batera urteko azken magazine horretaz, ezta? Tira, baina Nia aurretaz ere luzeta zabal hitza ginen dugu aurrerantzean ere orain beste kontu batzuk ditugu etxerako gomendioak Llegamos, por tanto, al último tramo de nuestro Caixo Berriozar. Lo hacemos como hacemos todos los miércoles, con eh, remedios caseros. Esta vez me parece, además, que vamos a entrar en aguas profundas eh, Cinco pasos para combatir la depresión eso es lo que lo que me has pasado Jaime sí cuéntanos un poquito sabemos que después de cuando se cuando se celebrará la lotería el 22 es que yo, 22. como no se lo no, no juego no me preocupa demasiado el 22 ¿no? Eh, sabemos que el 22 ya para las 12 el mediodía así habrá unos cuantas personas deprimidas pues va, nos vamos <ríe> a adelantar a decirles que se tranquilicen ah, habrá que, no que, que que podrán <ríe> sí, que podrán Eh, tranquilamente acabar el año. Eh, dicen que, bueno, pues también son momentos no de depresión, aunque siempre dicen que luego es la primavera y luego cada vez que hay una estación, que viene una estación, un cambio de estación, siempre hablan de, de, de que, bueno, se provoca en ciertas eh, situaciones de depresión o de inicio a la depresión. Bueno, nosotros vamos a mandar cinco, cinco pasos vamos a proponer cinco pasos para combatir la depresión. En realidad son cinco pasos que una vez que las digamos, dirán, pues vaya, no nos han descubierto tontería, absolutamente ¿no? nada, pero... Pero, pero son muy lógicos y sí, bueno, pueden ayudar un poco, ¿no? Sí, además, bueno, lo que lo que indica aquí también es que la depresión no viene de un día para, o, para otro, que es progresiva, entonces, bueno, pues que hay que... Que es un proceso, es, es un un proceso procesador. que te empiezas a sentir, bueno, pues decaído y luego pues eh, hasta que si no pones remedios, eh, puedes acabar y puedes llegar a la depresión. Casi nosotros vamos a poner m mmm remedios eh, a, para no llegar a la para depresión. Para no llegar a ese punto de eh, depresión no porque y ya está es que es mucho más fácil y una mucho vez más una vez que se ha caído ya placentero. es más difícil y es más difícil salir y sin embargo con estos teniendo en cuenta estos cinco pasos es más eh, sencillo eso, pues, es. Eh, eso es permanecer permanecer y bueno alejado, lo que nos ¿verdad? lo que nos proponen es que primero, primero eh, hay que aceptarlo o sea, hay que aceptar que estás en una situación determinada Oye estoy triste vale pues estoy triste no me busco excusas Oye estoy deprimido estoy medio deprimido o medio deprimida no minimice esa situación, esa situación es importante se da por unos motivos y tiene solución, siempre tiene solución, uh -huh. ¿no? Pero hay que asumirla y no hay que avergonzarse por ello. Y luego, bueno eh, un segundo paso sería pues ponerse en marcha y buscar tratamiento, ¿no? Si es necesario tratamiento psiquiátrico o tratamiento psicológico bien medicado, o bien medicado a través de medicación o bien a través de pues, consultas eh, que te ayuden a analizar esa situación y a encarar Eh, las soluciones que sean necesarias Dependiendo del grado de depresión Esto, que tengas Como decíamos, vendría, no hay que llegar a esa situación Vendría ¿no? ligado al primer punto de no minimizarlo No ocultarlo y por lo tanto bueno pues poner los, Hay que los acudir al médico acudir. El médico nos va a, nos va a dirigir eh, Hacia dónde a, a, Cuál es nuestra Dependiendo de cuál sea nuestra situación eh, A dónde nos tenemos que dirigir Bien, ¿no? pero Que consulta un, médica nos tenemos que dirigir Pero bueno, hay otras Hay otras situaciones eh, y otras otros previos también, ¿no? Y por como eh, en tercer lugar, pues podemos decir, podemos que es importante que que en su fase de depresión o ese inicio de depresión realice eh, actividades que sean placenteras, ¿no? Actividades que, que le, le resulten reconfortantes, aunque sabemos que se pierde el interés y que se pierde un poco las ganas de hacer nada, uh -huh. pues hay que hacer ese pequeño esfuerzo por me da igual acudir al cine o dar un paseo o salir de casa salir de casa, ir a la piscina, ir con los amigos, con etcétera. los amigos o lo que sea, ¿no? Echarse una copa o lo que sea. Y eso es eh, también muy importante bueno, porque... una copa que no 10, ¿no? Esas cosas no suelen no Bueno, suelen una copa arras. puede ser un mosto, puede ser también un botellín de agua y tantas y tantas otras cosas, ¿no? Eh, bueno, pues eh, el apoyo, el apoyo y la compañía es importante no quedarse solo y no encerrarse en sí en sí mismo, ¿no? Y un cuarto paso sería pues eh, la actividad física. La actividad uh -huh. física que es muy importante porque la actividad física nos hace... Eh, llegar a un mayor equilibrio de la mente Nos facilita ese ese equilibrio Ese saber estar bien con nosotros mismos Y ese sentimiento de, de reconfortamiento, ¿no? Que, que Además, esto no es, no es ninguna tontería estaba eh, Realmente el, el ejercicio libera endorfinas Y eso ayuda Eso, a, es, eso a, es, y mejora ver, el estado de ánimo Sin ningún lugar a dudas, ¿no? Y por último, y quizás el más importante Es el, el acompañamiento familiar o de las amistades, ¿no? antes comentábamos algo de eso, ¿no? En uh -huh. ocasiones la depresión es un tratamiento incomprendido, es un tratamiento que, bueno, este, eh, chico, pues estás deprimido, estás uh -huh. eh, qué tontería, ¿no? Pues, pues por esa tontería, o por, uh -huh. pues, pues realmente eh, esa persona lo está pasando mal y no encuentra muchas veces eh, salidas, eh, por lo menos salidas fáciles Eh, a esa situación ¿no? y, y al final es una rueda que, que le va poniendo peor y entonces bueno pues hace falta eh, que haya personas que le que, que, que acompañen Que, que, que acompañemos a esas personas para ayudarles a salir ¿no? y muchas veces es un acompañamiento sin ánimo de dar ningún tipo de lección eh, simplemente pues eso, acompañándole a, a acudir, a hacer uh -huh. cosas eh, a, a que se lo pase bien hacer deporte o lo que sea ¿no? o a que escuche Berrios salir a por Otra ejemplo, que, eh, seguro que seguro que no se deprime con nosotros efectivamente Eh, bueno, esperemos que no se deprima nadie Porque nosotros nos tenemos que ir Pero mañana volvemos Estamos aquí a partir de las 9 de la mañana Como siempre en el 100.8 de FM O en eguzquiplaza.net Ya no nos queda nada No nos queda nada para mañana, 24 horas solo Efectivamente, bueno, <risa> 23 ya Ya, ya ves, eh, siempre hay Hay motivos para, para no deprimirse Aquí Eso el que es. no se consuela es porque no quiere Por lo tanto, lo dicho Nosotros nos despedimos, mañana os volveremos A decir Caixo Berriozar, pero por el momento Os decimos Agur, Agur Jaime Agur John, Agur Berriozar Agur Berriozar <risa> I believe Berriosar y en el 100.8 DFM. Berriosar y Ratia en 1.8.